Es donde se resume todo. El título es un nombre. Cuando se hable del valor estoico. De la vida cabal profunda y clara sin mencionar al guerrillero heroico. Estaremos どせあ ble でら luz きあどら、こいや fuerza いもったら、なのちえ clara、 Cuando Se hable de los decididos, de los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos. Estaremos diciendo: ¿Quién devora? Cuando se hable del deber profundo, de la lucha ejemplar que nunca para, por conseguir el pan de todo el mundo, estaremos diciendo. Cuando、se hable del mejor latido de la voz que más alto resonará sin pronunciar el nombre tan querido estaremos diciendo si el va